Venga, tiempo ahora para hablar del San Felipe. Nuevamente lo vamos a hacer de fútbol y vamos a hablar del juvenil, que nos tenemos un poco abandonados a los pobres y la verdad es que nuevamente están ahí en la lucha y en la pugna por subir de, de categoría. Ya tenemos a su viste a David Sánchez. David, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pues, tal? ¿Cómo estamos, Joaquín? Pues la verdad es que muy bien y muy contento de hablar contigo en un día, bueno, pues la verdad es que viene elegido, ¿no? 3-0 contra San Mauro. Sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, teníamos muchas bajas de gente que estaba siendo importante o que estaba entrando dentro de lo que era el once, y la verdad que la gente que salió, pues, muy contentos con ellos, la verdad. eh Bueno, al fin y al cabo, todo el mundo puede competir en esta plantilla y así se demostró. Oye, 3-0 San Mauro, en la posición estamos luchando nuevamente en los puestos de arriba, eh, ¿volvemos a tener el objetivo de, de subir de, de categoría? Bueno, siempre el objetivo está ahí, ¿no? Desde, la verdad que desde el club es lo que todo el mundo queremos, ¿no? Al fin y al cabo, pero sí que es cierto que ya que se realiza es que, que está muy complicado. Uh -huh. Al principio de temporada podíamos hablar en el, el campo y sí que es cierto que me comentabas esa que podía ser un poquito más, más complicado. Esto es el hecho de, de las edades de los jugadores, ¿no? Obviamente se habrán marchado algunos jugadores que habrán mermado un poco la calidad, pero habrán subido algunos más, ¿no? Sí, al fin y al cabo no es eso, ¿no? Se van jugadores importantes, pero hay jugadores que ya estaban que, bajo mi punto de vista, eran muy importantes o más de los que se han ido, ¿no? Eh, posiblemente eso no sea el problema. Y aparte de las nuevas incorporaciones que hemos tenido, que son de mucho nivel. Eh, uh -huh. Lo que sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, el grupo este año es mucho más mucho más competitivo y más difícil. Uh -huh. Un grupo competitivo, es un grupo difícil y nuestros chavales, ¿qué? Eh, los coges al principio de temporada, ahora los has ido entrenando y han pasado una, unas cuantas jornadas. ¿De qué te has dado cuenta que podemos hacer con este grupo? Bueno, yo creo que podemos hacer una buena temporada, ¿no? Sobre todo bueno, a ver lo que va pasando durante estos partidos. Sí que hemos tenido posiblemente partidos o, o tiempos del juego muy buenos, muy buenos. Desde que yo estoy con los juveniles posiblemente de los mejores momentos pero también ha sido todo lo contrario hemos tenido de los peores y desde que estoy pues posiblemente de los peores momentos no entonces es un es un tira y afloja o no sé cómo decírtelo no es un poco a ver qué va pasando a ver qué va pasando ojalá que encontremos esa estabilidad y regularidad para para poder estar arriba y al final pues que pase la temporada pasada y no la juguemos a final de temporada uh -huh. Eso como míster experimentado y estudioso de la materia de fútbol como es usted, es un buen examen, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Esto cada año es un examen nuevo, es un máster, ¿no?, de alguna forma, y, y es ir asumiendo experiencias y para un futuro. <risa> David eh de los chavales que se fueron la temporada pasada, alguno ha recalado en recalado en algún equipo yo, importante o sabes de sus historias bueno en principio no sí que sé de alguno que bueno que ha estado probando por Alemania, alguno ha estado probando en Madrid después de los últimos chicos que tuvimos de división de honor hay uno que se fue fuera también hay gente que lo ha dejado. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Yo con lo que sí que me quedo, que sobre todo con aquellos que siguen disfrutando de este deporte y, y que siguen pasándoselo bien con el fútbol. Uh -huh. eh, así me acabo, el objetivo del juvenil es ese ¿no? Intentar, si sale algún día algún jugador que pueda estar en el primer equipo y si no, pues que intenten seguir disfrutando y que se lo sigan pasando igual de bien. Uh -huh. Pues eso seguramente lo esperamos todo el mundo. David, hago la misma pregunta a todos los entrevistados eh, al día de hoy... ...después de los atentados del pasado viernes... ...una lástima, ¿no?, que se tenga que guardar ese minuto de silencio... que sentiste? Sí, la verdad que es una lástima lo que está pasando actualmente en el mundo... ...no no sé cuál es eh, de alguna forma el motivo o la solución para pararlo... ...pero sí que es cierto que que es una pena, es una lástima... ...desde el mundo del deporte se intenta hacer todo lo posible... Y lo más trágico y según las informaciones es que es esto, ¿no? Que uno de los focos de atención eh, en aquel día gris era era un campo de fútbol, ¿no? Ante un partido entre selecciones. Entonces, bueno, es para sa pensar eh al fin y al cabo los ciudadanos a pie tenemos poco a decir, poco a decir, pero pero es complicado, es un tema complicado que que se tiene que intentar solucionar, aunque es muy difícil. Pues esperemos que se solucione pronto. Y a ti, David, oye, hoy te hemos pillado un poquito rápido. La verdad es que hemos querido dar una pincelada de este juvenil. Tienes que venir pronto, ¿eh? Tenemos que hablar de este juvenil y todo de todo de la coordinación del San Feliuen, ¿eh? Sí, ya lo sabes, que yo estoy dispuesto cuando quieras, cuando tengáis un hueco ahí. Nada, para ti todo el lunes. Después de cómo tratáis el deporte de San Feliu, cuando queráis... Estamos ahí y echamos sacato. Pues venga, un abrazo, David, y hasta pronto. Muchísimas gracias, Joaquín, a ti y a todos tus colaboradores. Gracias, David. Venga, un abrazo. Bueno... Ya, por, lo, por los pelos, ¿eh? <risa> bueno, bueno, ahora ya cuelgo porque la siguiente llamada lo no con 1% y <risa> debo de seguir, pero también te digo que estaba en 20 o así y de repente se ha pasado al 1, digo, no entiendo. Aparte que me das un poco mala la batería, pero bueno. Es el Ikea para que no para que no comparéis precios con vale, otros, A las luces, digo, a lo mejor se está cargando o algo, ¿no? <risa> <risa> Gracias, Mr. Vale. Hasta Venga, luego. Joaquín, gracias a ti. Adiós.